Día. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias ante todo por venir a hablar con nosotros.、Eh, esta semana del ambiente, ¿sí? en donde estamos haciendo esta jornada, tiene por objetivo básicamente que empecemos a tomar un poco más de conciencia del tema ambiente, teniendo en cuenta que acá la Universidad de Río Negro tiene la carrera、eh, llamada Licenciatura en Ciencias del Ambiente que、eh, trata de trabajar con temas ambientales. A partir de hoy. Hasta el viernes, vamos a tener una serie de pequeñas actividades para empezar a concientizar en este tema ambiental. Y empezamos hoy con una exposición de pósters de los investigadores de la carrera de Ciencias del Ambiente, donde dentro de la carrera se abordan distintas temáticas. ¿sí? Se í s va a hablar en los pósters de especies exóticas, de especies que pueden servir como alimento y, si bien son del monte, especies、eh, que son más、eh, importantes desde el punto de vista de la conservación del monte, por ejemplo. Y、eh, eso es el, el tema en relación a la exposición de los pósters. Después, el día miércoles, vamos a tener una, un taller de separación de residuos a cargo de una docente de la carrera de la Licenciatura en Ciencias del Ambiente y también de persona de c o t r a m b i ¿sí? Y el día viernes cerramos con una exposición a cargo de Mariela de la Armelina y Cecilia Palma que va a hablar de cómo se formó el, el IDEBI desde el punto de vista histórico, ¿sí? que era. En la zona del Idebi, antes de que se construyera este proyecto, hasta la actualidad,、eh, trayendo a términos, en términos generales la historia ¿sí? de las personas que habitaron y que habitan en l Idebi. Y por último, también existe, estamos、eh, proponiendo un concurso de fotografía en donde invitamos a la comunidad a opinar acerca de lo que es el ambiente. Sí, a través de una fotografía, exponer、eh, su opinión de lo que es el ambiente. Por ejemplo, podría ser una foto de un ave, por decir algo, y el ambiente es esto para mí, porque este ave vive en tal lugar o. O se alimenta de tal animal o esas cosas.、Eh, la idea de estas jornadas, vuelvo a repetir, es tratar de, de fomentar la problemática ambiental, que es mucha, es variada aquí en la, en la región, y poner en conocimiento de la comunidad los trabajos que se están haciendo. Aprovecho también para invitarlos que dentro de esta Semana del Ambiente existen estas jornadas, pero que en noviembre, 6, 7 y 8 de noviembre, se van a hacer las Jornadas Nacionales de Ambiente acá en la Universidad de Río Negro, donde van a venir personas de todo el país a hablar sobre la problemática ambiental. Y digamos, esta Semana del Ambiente trata de ser también un, un punto de inicio, por decirlo de alguna manera, a esas Jornadas Nacionales de Ambiente. Bien, y dar a conocer un poco, lo decíamos fuera del aire,、eh, lo que se estudia acá, ¿no? Tenemos bastantes carreras en la zona y esa es muy importante también porque, como decías, ahora está ex, están exponiendo todos los trabajos que se realizan acá y que son muy de nuestra zona. Exactamente, exactamente. Esta carrera, si bien tiene, es una carrera nueva, es una carrera nueva a nivel país. Acá en la universidad está desde el momento de la creación, 2010, la carrera. No está muy conocida en la comunidad, pero. Consideramos que tiene una relevancia importantísima toda vez que el ambiente es central para la vida de las personas. ¿sí? Cuando uno establece una producción, está relacionándose con el ambiente. Cuando uno compra un alimento, está relacionándose con el ambiente. Cuando uno genera un residuo, está relacionándose con el ambiente. Y、eh, cuando hacemos investigaciones, tratamos de que estas investigaciones、eh, sirvan para esta protección del ambiente a partir del conocimiento que generamos sobre el ambiente. c o m e decías, el concurso de fotografía、eh, bueno, y las otras actividades son abiertas al público. Son totalmente abiertas al público que desee asistir, acercarse, gratuitas, además está de c i r l o porque estamos en una universidad pública nacional y、eh, tratamos de que se acerque, nos interesaría que se acerque la mayor cantidad de gente posible para que dialogue con nosotros, para que nos pregunten, para que sepan qué es lo que estamos haciendo en el ámbito de una universidad pública.